10 de la mañana, 21 minutos, y seguimos con el escándalo que sacude a todo el país. Ayer, en un fuerte operativo policial, se allanó el domicilio de José López en Tigre. 9 millones de dólares en 160 bultos, casi 90 kilos de billetes que también incluyen neuros. Yenes y rillales de Qatar, además de una ametralladora, relojes de lujo y celulares de alta gama. Esto es lo que le encontraron a López en la madrugada del martes cuando trataba de esconder este botín en el monasterio de las monjas penitentes y orantes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La justicia va ahora tras la ruta del dinero que le decomisaron cuando fue capturado en el monasterio mientras intentaba esconder este dinero y ahora el ex secretario de Obras Públicas está preso por portación de armas y lavado de dinero. El fiscal Delgado pidió el embargo de los bienes de López, su mujer y su suegra, e incluso llamó a testificar a Sergio Shoclender. El juez Rafecas declaró el secreto del sumario y ordenó allanar cinco propiedades en el Calafate, dos en Río Gallegos y otras tres en la provincia de Tucumán. López está ahora en tribunales para poder declarar y pidió cocaína porque está muy nervioso. Un hecho complejo, realmente con muchas aristas que va a lo profundo de las tramas de la corrupción en la Argentina. Hay mucho para especular y hay mucho para decir. Nosotros lo que preferimos es ir a donde está la información y ese lugar es General Rodríguez. Qué mejor que mandar a Rodríguez, a una Rodríguez. Es por eso que nuestra compañera Laura está allí en las inmediaciones del convento donde fue detenido López. Buen día, Laura, y adelante, ¿cuáles son las últimas novedades? Buen día, te cuento que el ex el número 2 de debido fue trasladado al hospital a los tribunales para declarar ante la justicia. Según su cumbia abogada, Fernanda Herrera, dijo que. Eh, su defendido no podría declarar porque tiene ataques de pánico y、eh, pidieron una licencia psicológica. Según la bomba sexy de la música tropical y la abogacía, López tiene alucinaciones y escucha voces que le dicen puto el que escucha. Pero los peritos dijeron que está en condiciones de declarar, por eso está en tribunales. Era un argumento realmente desesperable de la defensa, Laura, eso está claro. ¿Cómo está todo allí en General Rodríguez? Una meca del delito, si recordamos, por ejemplo, el triple crimen. Bueno, aquí hay mucha intriga alrededor de este convento donde José López quería ocultar los bolsos con dólares. La zona es muy tranquila, obviamente ahora está convulsionada. El lugar, el convento pasaría desapercibido. Sin embargo, hay muchos misterios y datos que hacen sospechar sobre las actividades que se realizaban aquí dentro. Recientemente instalaron un cerco con alambre de púas y pavimentaron el acceso. Era común ver autos de alta gama circulando por acá, lo que alertó más de una vez a los vecinos. Y también muchos políticos y artistas han desfilado por el convento y no era precisamente el elenco de Esperanza Mía. ¿Pudiste ver a Jesús, Laura? Jesús Rodríguez. Jesús, el de la Cruz. No, no, no, el vecino que llamó al 911, el repartidor de pollos. Ah, no, ahora está dando una nota para el programa de Polino. Lo que sí conseguí es el audio original del llamado al 911, que no es el que circuló ayer por los diarios y portales,、eh, sino otro, el posta, el verdadero, porque me lo dieron、eh, como un privilegio. Sí, al ser una Rodríguez, lo tengo en mi poder, así que escúchenlo. 911, ¿qué necesita? Hola, mira, te llamo porque hay un auto parado acá en Rodríguez. ¿José Luis Rodríguez? ¿Parado en un auto? No, un auto en General Rodríguez. ¿Dirección?、Eh, ruta del dinero K, kilómetro 9. ¿Qué está pasando ahí? Justo pasaba por ahí, como quien no quiere la cosa, porque siempre paso por ahí, vi que un masculino, pelado, petizo y kirchnerista tiró unas bolsas en un convento de monjas. Vi que tiró unas cuantas bolsas negras para adentro. Para mí, No es un cadáver porque era muy chiquitita, seguro son billetes, hermosellados, y de los verdes. Después saltó el tapial y se metió y dejó el auto en la puerta. ¿Vio que un masculino saltó? Sí, un masculino, amigo de debido. ¿Su nombre? José López. ¿Su nombre es José López? Ah, no, el mío, s t u digo, Jaime.、Eh, no, para, ponele Gaspar. No, mejor Melchor. O Baltasar, no, no, no, no, no. Jesús, Jesús me gusta más. Entendido, sea por t y transmito. Aguarda y u da. Macanudo. Tremendo, Laura, realmente el material, ¿eh? Exactamente, Diego, y déjame decirte que, aunque no le haya visto la cara a Jesús, sí estoy aquí, en exclusiva, con una de las personas más buscadas en los últimos días. Su testimonio fue clave para apresar a López, y estoy aquí. Junto a la hermana Bernarda, la madre superiora de 94 años que atendió a López y que tuvo que declarar ante la justicia. Buen día, hermana. Buen día, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el encuentro con López, hermana? ¿Usted lo veía seguido? ¿Solía traer dinero aquí? No, no, nunca mandó dinero, pero una vez al año venía, me ayudaba con algo, traía té, traía café, masitas. Dinero no, nunca trajo, si era un fiestero a Macete y ahora sí, vino con un camión blindado e y muy puto y estaba solo, el cagón, y le soltaron la mano por g a r c a y por traidor. Hermana Bernarda, ¿qué、sí. le dijo López exactamente sobre el dinero durante aquella madrugada? Bueno, me dijo que me había robado, que vi preso y que antes de ir preso no quería donar lo que traía y esto s robaba, n pero bueno, v a y n lo que pasa es que. Estos es son negro c a b e z a roban y la plata ventillan cuando hay que ponerla en un banco, hacen engrasadas. ¿No es un poco asombrosa esta versión de la donación? Bueno, el quinerismo es como Dios, señorita, actúa de manera misteriosa. Y e s t i e n e un pelotudo que pisó el palito de los servicios de inteligencia y cayó como un idiota. Esa guita hay que blanquearla en el mercado legal, señorita. Te Pones un telo, te pones un gimnasio, te conseguís un contador que te le agire un paraíso fiscal, blanca, inmaculada, cristalina como la maca, querida. q u é te crees que esto es magia, no un milagro. Va a necesitar este para que no lo cuelguen del escroto. Ahora,、eh, sorprendente el conocimiento de la hermana Bernardo sobre el lavado de dinero. Bueno, muchas gracias, hermana. No vamos,、bueno, flaca y que Dios siga v i v n y que te bendiga. Ya e te s t a esta que dime. Diego, aquí continúa el rastrillaje en busca de más dinero y otros objetos o pruebas que puedan estar escondidos en el convento en General Rodríguez. Como soy Rodríguez y me dejaron ingresar al convento para ver el operativo, estoy aquí con el comisario Nicolás Rodríguez Peña. Buenos días, comisario. Buenos días. ¿Qué es lo que están haciendo aquí ahora? Y estamos、eh, afirmativos、eh, en busca. Usando oficiales humanos, oficiales caninos, para la búsqueda de todo elemento que pueda ser vinculado a la causa y a través de un busca metales, buscamos metales, justamente nos vamos a estar buscando cartón, para eso hay cartoneros. í también están usando las famosas retroexcavadoras, ¿no? Es cierto que conviene enterrar la guita que ponerlas en un colchón o en el freezer. Le pregunto porque yo no sé muy bien qué hacer con ese t f a j i t o de rocas. Que no es muy significativo como todo esto, pero son los ahorros de toda mi vida. Y no sé, se entierra si no más. Hay que ponerlo en una caja, hay que envolverlo en una bolsa. y、sí, no sabría decirle, señora, no pude darle m u c h o más información. A ver, a ver, a ver, a, a, allí habría aparecido algo q u é están desenterrando. Es Julio López, es Julio d e v i d o、eh, No parecen ser metales. No, jodeme, no te puedo creer lo que enterraron al general Rodríguez. ¿Qué es Laura? ¿Qué sería lo que estás viendo? Es el Boeing 777 de l vuelo 370 de Malaysia Airlines que desapareció en 2014. ¡Voló! ¡Ah! ¡Increíble! ¿Viste que cuando dejas de buscar algo aparece? Bueno, a mí me pasó con un broche de pelo. Bueno,、eh, vamos a ver qué sigue apareciendo a lo largo de todo este día. Están desenterrando con de todo. Impresionante, e ¿eh? todo lo que puede aparecer. Laura, gracias por esta gran cobertura. Bueno, a vos.、Eh... Perdón, ¿qué... ¿qué es ese llanto, Laura? Ah, son Otavio y s a b a t e r a Cerruti y Collo Charri que no paran de llorar. Con la tierra que sacan de un lado, en el otro terminan de enterrar el k i r c h n e r i s m o Está Urtuve con la pala. Gracias Laura, te esperamos pronto en el estudio, ¿eh? ¿Te puedo hacer el cierre, Diego? Bueno, dale, dale. Informó Laura Rodríguez, desde General Rodríguez, para todos los Rodríguez del país que son unos genios por definición y DNI.